Me voy a la legislatura, eh, el tema tiene que ver con la ley orgánica que va a modificar eh, a lo que es el funcionamiento del Poder Judicial. Ayer un poco en tema lo tuvimos con Pablo Barreno contándonos cómo fue ese tratamiento que tuvieron eh, en la previa, en la legislatura. Pero bueno, ahora quiero saber un poco más. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. ¿Qué tal, Walter? Un saludo para vos y a todos los compañeros que están escuchando Bueno, eh, ¿qué expectativas hay con respecto a, a, a todo esto que se está dando? En algún momento como que había temor a cierta flexibilización, ¿no?, eh, con respecto al funcionamiento del Poder Judicial. Sí, tal cual como lo planteas vos en, en la introducción. Eh, nosotros venimos con un largo proceso, inclusive con un plan de lucha, respecto de, de la precarización laboral. Es por eso que hoy estamos con un paro por 24 horas, sin perjuicio de haber conseguido una reivindicación importante en la Comisión Interpoderes, que se logró con el apoyo de los compañeros en la calle, de todos los trabajadores judiciales, inclusive con el acompañamiento de otros sindicatos hermanos, como es la CTA y los compañeros de UNTER. Eh, básicamente lo que tememos nosotros tiene que ver con que la ley de paritarias se, se genere o, o se le plantee eh, un reduccionismo desde la misma, de los alcances de la misma. Es por eso que se va a incorporar al texto de este proyecto, eh, digamos... Eh, Eh, dos textos que lo que plantean bien hacer una garantía para que eh, la ley paritaria no sea alcanzada, no, sea, no pueda ser modificada en ninguno de sus artículos por la sanción de estas dos leyes. Uh -huh. Sin perjuicio de ello, existe una veintena de, de, de artículos en los cuales nosotros no estamos de acuerdo. De, de hecho, hay artículos que inclusive ya están cuestionados constitucionalmente y que todavía no, son, no han sido resueltos. Con lo cual nos parece, inclusive, bastante arbitrario poder incorporarlo a esta ley y que obviamente va a generar, digamos, que, que la ley sea inaplicable y que eventualmente la, la reforma esté destinada a fracaso. Uh -huh. Hay que estar muy atento a la letra chica, más que nunca, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Artículos que dejan a la posibilidad de una doble interpretación. Exactamente. Como nosotros lo planteamos, inclusive en alguna ficha que anda dando vuelta para los compañeros, el problema que tenemos los trabajadores de la justicia tiene que ver con que la interpretación maliciosa de nuestros patrones eh, puede darse eh, en estos términos y bueno, y como bien sabe, sabemos nosotros los judiciales y le, y le comentamos al, al resto del público... Para los trabajadores de la justicia, nuestros patrones son jueces y partes, porque en definitiva son los que terminan interpretando las leyes. Es por eso que bueno que, que tenemos especial cuidado y básicamente por eso hoy estamos parando para la modificación de, de esos artículos. Para que pueda entender el que está escuchando, este a ver si, eh, y corregime si está mal, ¿esta modificación a la ley orgánica podría permitir que, eh, o oh, si se deja así con estas posibilidades de interpretar, que eh, los jueces que deberían eh, respetar la paritaria y de esa forma organizar el funcionamiento del Poder Judicial, en este caso tengan la potestad o la posibilidad de que hagan modificaciones sin consultar a los propios trabajadores. ¿Está bien hasta ahí? Exactamente. Y con, el, con la situación puntual, en la cual podrían fijar horarios de manera vespertina, matutina y vespertina, eh, en días y horarios hábiles e inhábiles, considerando, digamos, el trabajo gratuito con jornadas ilimitadas de trabajo, eh, todo esto por acordada, o sea, de manera unilateral y arbitraria y por fuera de la paritaria judicial. Incrementalmente ese es el conflicto. Claro, entre otras cosas podrían llegar hasta tocar a lo que se conoce como la feria. Por supuesto, de hecho está fervientemente militado no solo no solo en nuestra en nuestra provincia, sino en el resto del país, por el ministro de Justicia y, y Derechos Humanos a nivel nacional, Germán Garabano, eliminación de la feria. Situación que en Río Negro culminó con una denuncia a la señora Procuradora General que por una resolución eliminó la fe y los trabajadores de la Defensa y la Fiscalía eh, e, y que motivó un conflicto, digamos, de dimensiones desconocidas y adentro del Poder Judicial con una denuncia penal inclusive, con una denuncia a la sola acusadora del Consejo de la Magistratura respecto a la señora Vaquero Arascano. Uh -huh. Bueno, ¿están atentos? ¿Ya está a punto de ser tratado? ¿Cómo está en el orden del día? Eh, entendemos que ya debe faltar media hora una hora para hacerlo para para que para que se trate eh, hasta donde hasta hace un ratito iba por el artículo, iban por el por el proyecto 160, el nuestro es, en realidad el de por judiciales del 173 uh -huh. y 174 y bueno, estamos atentos a lo que pudiera suceder, sobre todo teniendo en cuenta que sí se puede incorporar esta esta Este, re, esta, este articulado que a nosotros permite ciertas garantías en ese sentido. Uh -huh. Básicamente lo que dice el articulado como conquista de los trabajadores que se logró el miércoles es que la incorporación del articulado que señale la presente ley no modifica las disposiciones, principios, procedimientos ni alcancen de la ley de paritarias 5009. Claro, que fue la conquista que lograron después de mucha lucha y todavía no cumple el Superior Tribunal de Justicia. Exactamente, así es.